Si Ángelos seduce al electorado femenino, hay que pensar también en el electorado masculino. Mi nombre es Juan Manuel Cacela. Para modificar mi imagen en las elecciones del 87, me hicieron cambiar los dientes y el peinado. Perdí. Y los gastos de dentista y coafer los tuve que pagar yo. Luego me convencieron de que fuera candidato a vicepresidente y entonces volví a cambiar mi imagen. El gusto por la peluquería lo tenía. Los dentistas también. Me dieron hormonas. Se hizo una colecta para comprarme siliconas. Mis contactos con Triacas y el sindicato de plásticos me garantizaron la mano de obra. Fue duro, duro, pero ahora ya soy mujer. Ahora mi nombre es Cristina Guzmán. Desde que te pintas la boca en vez de don Juan, te llamamos cuana cuana qué cuana la loca. Al lado de cada gran hombre hay una gran mujer. Al lado de Angelos hay algo que es las dos cosas a la vez. Anímate, ahora que se habla tanto de la transición venía Transsexo Center. Transsexo Center La solución para que su candidatura Seduzca al electorado femenino Y al masculino Y al indeciso también Asociate a nuestro plan Silicona 69 De dos apliques siliconados Con la inscripción Te injertamos uno El único problema es que no sé si votar En el padrón masculino O en el femenino Transexo Center la manera más rápida de vivir la transición. Yo soy la muchacha del circo por una moneda al nodo